¡Seferina! ¡Qué hueva, Clovio! ¡Seferina! ¿Qué, Maclovio? ¿Te tienes listo el jueete? Sí, ya está. ¿Por qué me bajas de la cama? ¡Te bajo todas las veces! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! c u m p l e con su casa de j e l o g o Sartavida.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 Para que sepa, la gente de la radio, que no todo lo que h a r a en ya es rascuño, rascuño, verdad, Dios? I'm not a good man. I'm not a good man. I'm not a good man.